Sí, así es. Yo comentaba recién que la periurbanización de las ciudades ha sido un producto claro de lo que es el avance de la frontera agrícola. sobre el área rural de manera desorganizada. Y la necesidad también de los responsables políticos de disponer de instrumentos y de políticas activas para eh, reordenar y garantizar una ocupación del territorio más armónica, una provisión de alimentos en armonía con el ambiente y también, por qué no, la posibilidad de con todo esto generar empleo. Así que aparece la agricultura familiar como los actores claves para este proceso y eh, básicamente centrado en la decisión de los gobiernos locales de garantizar el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria. ¿no? La verdad que es muy fácil y muy grato trabajar cuando en un gobierno provincial hay una idea clara de las políticas de desarrollo y de la concepción de desarrollo económico y social que se tiene para la comunidad, así que es muy fácil acompañar, es muy fácil discutir y llegar a ideas comunes para que los instrumentos que disponemos del Gobierno Nacional armonicen y lleven el mismo sentido que los instrumentos provinciales y municipales. Así que Conformosa ha sido una de esas, de esas provincias que hemos podido trabajar muy fácilmente y bueno por eso es el día de hoy que podemos tener productos como este y posibilidad de ir acompañando, en este caso, en un sector rural que no es muy conocido, que es bastante atípico, como lo es este, las producciones que están cerca de las grandes ciudades. ¿no?